atenţi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 sudor marica con CP acá en el estudio de la radio de la azotea lo escuchamos por la otra oreja seguimos mirando como pasan los días no sobran razones pa' putear esta vida cayendo de yuta la calle es un bajón otra piba no parece dura la economía la deuda no para otra traba que asesinan por correr el negrín Mejor me recato, Me voy con mis amigues A quemar un rato Y estamos tori Rebajones Ori traje realidad, Que no se banca más, Es tiempo que estallemos la revuelta popular No cansamos hace rato, porque somos de esa cato, somos luchas, somos barrio, como dice Susy yo, no queremos ser más de humanidad. Ya no maltrato, nos maltrato, no cansamos hace rato, porque somos de esa cato, somos luchas, somos barrio, como dice Susy yo, no queremos ser más esta humanidad. La visa, el deseo y nuestra vida ensayemos nueva forma de buscar otra salida para que haya más comida y no más represión. Y estoy embrocado. Eso suelo ya no alcanza. Las ganancias son del mercado. ¿Por qué no organizamos? Si para temblar será si la dina radia la que nos hará triunfar Ya no más tanto nos cansamos hace rato porque somos acá somos lucha somos barrio como dice sus yo, no queremos ser más humanidad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 carteles estado de shock muere la gente de preocupación caen los carteles llueven las acciones de la realidad con mensajes puros que nadie entenderá muy subliminal van a morir, caen los carteles, llueven las acciones de la realidad, con mensajes puros que nadie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 acios a volar hay una ciudad y todos están de trompeta rockero del frito flor de los lindos campos, puerta fácil. ¿Qué es eso? Puerta fácil, una agrupación también de Buenos Aires y de Chile, con gente, con músicos de todo Latinoamérica. Que acá lo tenemos sonando el frito. También está Sofi Quiroz, el Roldo, Juan, un montón de amigos que hicieron ¿no? también acompañaron el frito en esta En esta río rioplatense, podríamos decir. Ahí está el frito en la puerta fácil haciendo La flor de los lindos campos.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 Su de los lindos campos Que el trompetita ya no quiere cantar Lo que quiere una flopa puede gozar a donde está La flor de los lindos campos.